Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmaria Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana... ...les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este miércoles 26 de abril... ...el viento de levante nos sacará de la ola de calor... ...que ha convertido a este país en un horno ibérico... El viento de componente marítima se va a activar este miércoles, lo que va a mantener a raya las temperaturas. No alcanzaremos los 34 grados de máxima que tuvimos ayer en algunas pedanías del interior. Hoy estará la máxima en torno a los 26 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica 21,2 grados de temperatura. Hoy miércoles podría ser un día histórico... ...si a las 12 del mediodía... ...el jurado de los premios Princesa de Asturias... ...otorga al Misteri del ...el Premio de las Artes... ...todo está preparado por parte del Patronato del Misteri... ...con Ayuntamiento, Universidad, Obispado... ...y Generalitat Valenciana... ...para la posible celebración si nuestra cesta... ...vuelve a obtener... ...otro prestigioso galardón... ...y nosotros también... ...Tele Radio Marca... Seguiremos muy de cerca el fallo del jurado, porque hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pasa. Precisamente, Joan Manuel Serrat es uno de los que ha apoyado la candidatura del Misteri a estos premios Princesa de Asturias. También hoy les vamos a contar que la nueva residencia por fin de estudiantes que se ha construido en la avenida de Alicante, en el barrio de Altavix, de la Universidad Miguel Hernández del Che, va a abrir sus puertas el próximo curso académico. Así lo anunciaron ayer el vicerrector de Infraestructuras y el alcalde durante la visita que realizaron a las instalaciones. Y ayer la concejal Esther Díez defendió su plan de movilidad sostenible urbana, un plan que se va a aprobar en el último pleno de este mandato, con mucho debate político, porque los grupos de la oposición están en contra. Para compromiso, este plan servirá para reducir el 50% de las emisiones contaminantes en 2023. Y en la crónica de sucesos, hoy les contaremos que la policía local desalojó una discoteca en Juan Carlos I por superar el aforo y no tener permiso. Desalojaron a 200 jóvenes de entre 14 y 17 años que había en su interior. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol se enfrenta esta noche ante el Celta de Vigo a las 10. Y el entrenador argentino aseguró ayer en rueda de prensa que ya está... Pensando en la próxima temporada en Segunda División. Anoche se celebró en el Gran Teatro la gala de homenaje organizada por las peñas, por la Federación de Peñas de Aficionados, para conmemorar el centenario del Elche. Entre los cánticos de mucho Elche aromas escucharon el de Vete ya Bragarnik y reclamaron a Pacheta. El próximo acto de homenaje a la afición tendrá lugar el 14 de mayo en el Paseo de la Estación, con paella gigante para todos. ...informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy puede ser el gran día para el Misteri... ...para Elche, para nuestra festa... ...a las 12 del mediodía sabremos si el trabajo realizado... ...por la Cátedra Misteri delche Elche de la Universidad Miguel Hernández delche. Elche... ...ha servido para lograr otro reconocimiento de gran prestigio... ...el Premio Princesa de Asturias a las Artes... ...a nuestro drama sacrolírico conservado a lo largo de los siglos... ...para convertirse en una joya cultural... ...universal y en la propia esencia de este pueblo. Ayer, en nuestra tertulia política aquí en La Glorieta... ...el portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaver... ...espera que se le conceda este premio al Misteri... ...porque sería reconocer el alma de nuestro pueblo. Deseo, anhelo, eh, rezo ¿no? para, que, eh, para que concedan el, el premio... ...al final se lo concederían a, al alma de un pueblo... ¿no? A, ...como el, el pueblo, un pueblo ha protegido, ha querido... ...ha ensalzado, eh, a pesar de todas las vicisitudes... ...que se ha tenido a lo largo de la historia... ¿no? Eh, ...el amor que siente por la madre de Deu ...y por la festa. La concejal y diputada socialista Patricia Maciá... ...espera que la ciudad pueda festejar hoy... ...la concesión de este destacado galardón. Eh, yo creo que se culminaría pues, eh, con lo máximo, ¿no? ya lo tiene que ser Patrimonio de la Humanidad, pero que sea eh, eh, Premio Princesa de Asturias es importantísimo ya para, a nivel de, de territorio español. ¿no? Eh, sería una alegría inmensa ¿no? y yo creo que el, el pueblo lo tendría que celebrar como corresponde. Y el codirector de la Cátedra Misteri del, Choscar López, También aseguró ayer en La Glorieta que han presentado una candidatura muy sólida, muy trabajada y con importantes apoyos adhesiones como la de Joan Manuel Serrat o Jordi Sabay. Hemos querido tratar de llevar al ánimo del jurado de que el Misteri pues bueno, tiene opciones de, de llevarse ese premio y estamos absolutamente convencidos, estamos convencidos ...o estamos todos locos... ...porque desde que lo anunciamos... ...todo el mundo se sumó a esta candidatura... ...prestando su adhesión... ...apoyando el proyecto... ...gente que se sorprendía y decía... ...pero todavía no lo tenéis... ...y tenéis el patrimonio de la humanidad". Pues así que hoy... ...a las 12 del mediodía... ...el jurado que lleva reunido desde ayer... ...evaluando las 44 candidaturas... ...que se han presentado... ...a la categoría de este premio... ...que también opta el Misteri... ...dará a conocer... Al ganador así que estaremos muy pendientes desde las once y media en la plaza de baix en el aula cultural de la universidad miguel hernández se ha habilitado un espacio para seguir todos juntos pues el devenir del jurado y poder conocer en directo si el misterio del es desde hoy premio princesa de asturias de las artes no. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y seguimos con más información. La próxima semana se dará luz verde de forma definitiva al polémico plan de movilidad urbana sostenible. Será en el último pleno de esta corporación municipal. Es polémico porque ha recibido muchas críticas de todos los grupos de la oposición, por eso ayer la concejal de Movilidad y candidata de Compromís, Esther Ríez, aprovechó para una vez más defender el contenido de este plan. Nos cuenta la noticia, Marga García, muy buenos días. Buenos días, Ros. La movilidad sostenible se ha convertido en una prioridad para el gobierno local. De hecho, en los últimos años esta apuesta se ha podido ver con la instalación de los nuevos carriles bici o la peatonalización de la corredera y la plaza de Baix. En el pleno del próximo 2 de mayo, el último de esta legislatura, se dará luz verde de forma definitiva al plan de movilidad urbana sostenible. Una hoja de ruta para los próximos cuatro años, con la idea de que en 2030 se reduzca el 50% de las emisiones contaminantes. Con estas medidas en favor de la movilidad sostenible se quieren ganar 32.000 metros cuadrados de espacio público para la ciudadanía. Según la Edil 10, el actual plan es de 2009 y se había quedado obsoleto. También ha destacado el amplio proceso de participación donde numerosos ilicitanos han podido presentar sus aportaciones Alpemus. para proteger nuestro palmeral, llevar a cabo eh, corredores verdes que conectan el pla con Carrus y también una siguiente fase en el barrio de Altavís, que sería pues bueno transformar algunas de las calles principales de manera que pasen a tener más espacio para los peatones, carril bici, que tengan también más vegetación, más mobiliario urbano y que um, al final que tengamos uh, barrios que son que sean más verdes, que sean más amables, que sean más saludables, porque al final lo que busca este plan es avanzar en esa movilidad sostenible. Pues ayer en la tertulia política de la glorieta, PP y PSOE mostraron un avance de lo que veremos en el último pleno de este mandato municipal. Los populares reprochan al equipo de gobierno que lo vayan a aprobar este plan, el PMU sin consenso e insisten que van a destinar 40 millones de euros para suprimir 1.900 plazas de aparcamiento y encarecer el precio del aparcamiento en zona azul. La concejal de gestión tributaria, Patricia Macía. ...exige a los populares que rectifiquen este discurso... ...porque asegura que no es cierto. Yo soy la concejala de Hacienda... ...y ya le puedo asegurar que no hay 40 millones de euros para eso... ...pueden ver el presupuesto y si quieren... ...hablen ustedes con los técnicos y digan que a largo plazo... ...si nosotros les hemos dicho que pongan 40 millones de euros... ...para eliminar aparcamientos, no lo digo yo... ...invito al Partido Popular a que presente un escrito... ...que contesten los técnicos diciendo si el equipo de gobierno... ...se va a gastar 40 millones en eliminar plazas de aparcamientos... ...eso es una mentira... Y lo digo así de claro. Y me gustaría que el Partido Popular retirara esa afirmación. El portavoz del Partido Popular, Claudio Gilader, le matizó y dijo que los 40 millones es la inversión total para poner en marcha el PEMUS, ese plan de movilidad. Es que la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Elche no sepa cuál es el coste de los proyectos. Es decir, Usted lo pide, nosotros esta, esta mañana ¿Cómo? vamos a subir el presupuesto total de aplicación del plan de movilidad urbana sostenible lo vamos a subir a todas nuestras redes sociales. Perfecto, pero Para que eliminar aparcamientos que cuesta no, nos 40, va a gastar. La aplicación del plan de movilidad es que urbana es sostenible cosa. cuesta 40 millones de euros. El plan... El Y también se debatió el acuerdo de la Junta de Gobierno de encargar un informe para cuantificar el gasto total de mantener y cuidar el palmeral ilicitano. El PP no entiende los motivos por los que se ha tardado tanto tiempo en formalizar ese coste para reclamar a la Generalitat Valenciana que cumpla con la ley y asuma la mitad del gasto que llega a los 2 millones de euros, según la concejal de Hacienda, Patricia Macía ustedes digan que van a exigir a la consellería que cumpla, no, ustedes deberían de haber exigido cuando la, consellería, cuando la Generalitat, perdón, estaba haciendo los presupuestos. Ya lo hicimos, es que ya eh, lo hicimos. Es que la realidad es que ustedes no han enviado el documento diciéndole no, es que eh, la conservación del Palmeral eh, cuesta dos millones de euros. Mire, le voy a Un ser millón. clara, yo personalmente le envié dos millones. dos millones de euros a la persona que, tenía, que, que estaba en, eh, en los términos de la ley del Palmeral. En... Fui yo que le envié ...necesario 2 millones de euros... ...por tanto no diga usted... ...que no hicimos los deberes... Bueno, pues ...que lo reivindicamos... ...pues entonces ahora que Eso me expliquen... ...pues entonces ahora... ...pues entonces ahora que me expliquen... ...cuál es el anuncio de la semana pasada... ...de la Junta de Gobierno Local... ...informativos en Teleelch Radio Marca... ...por fin, la residencia de estudiantes... ...de la avenida de Alicante... ...en el barrio de Altavix... Abrirá sus puertas, será en el próximo curso académico. Así lo anunciaron el vicerrector de Infraestructuras y el alcalde cuando realizaron ayer la visita a las instalaciones. Con ellos estuvo Iciar Martínez. Muy buenos días Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Tras años de espera, la residencia de estudiantes ubicada en la avenida de Alicante estará lista el próximo curso escolar, ya que en junio terminarían las obras. De esta manera, los estudiantes tendrán esta oferta habitacional para alojarse durante su vida universitaria. Una buena noticia teniendo en cuenta lo que se ha dilatado su inauguración, ya que en 2019, antes de la pandemia, ya se hablaba de contar con la residencia. Bien, pues el edificio está muy avanzado en cuanto a obras, aunque queda por culminar los trabajos, equiparlo para que sea habitado y también ajardinar y adecuar los exteriores. Contará con 35 habitaciones con capacidad para 45 estudiantes y además contará con gimnasios, salas de trabajo, salas de ocio y una cafetería entre otras cosas. El edificio además es sostenible, tendrá placas solares para producir la energía del inmueble y el precio de las habitaciones oscilará entre 350 y 400 euros. Escuchamos a Pedro Vicente, vicerector de infraestructuras. 35 habitaciones, ahora mismo la, la, la han hecho para 45 estudiantes. Y nada, tenemos una zona de cafetería, hay una zona también de comida para estudiantes. Nos han enseñado en la, la parte de abajo que va a ser una zona de recreo, con mesas de ping-pong, eh, dardos, eh, en fin, y también, pues para tema, también la parte exterior, también hay una zona de, también de recreo al exterior. Carlos González, alcalde. ...conseguido que a partir del próximo curso académico pueda estar en funcionamiento... ...y pueda tener la utilidad social para que fue concebido, por lo tanto eh, una gran satisfacción... ...porque eh, vamos a tener además un servicio eh, para el que hay una alta demanda en este momento en la ciudad... ...una ciudad con, con tres universidades, una ciudad con un dinamismo en lo que a los estudiantes... ...se refiere extraordinario, pues requiere servicios de estas características". Y ayer la Diputación anunció que se han iniciado las obras para instalar semáforos de momento provisionales para mejorar la seguridad vial en el entorno del Colegio Público Elsgarrofers en la carretera de Matola. Escuchamos al diputado provincial Juan de Dios Navarro. Bueno, Desde la Diputación estamos llevando a cabo los trabajos previos para poder colocar ese semáforo que tanto están reivindicando los, eh, los padres y madres de, del Colegio Garrofer y sobre todo con el compromiso que llevamos haciendo durante toda esta legislatura de eh, mejorar la seguridad vial. Ya colocamos esta barandilla, eh, la señalización, el bordillo para que pudieran venir andando desde el propio núcleo urbano para que todos los padres puedan estar seguros. Y ayer en el Centro de congresos se presentó una herramienta de marketing con inteligencia artificial para conocer mejor a los visitantes. Se trata del Travel Explorer. Según el director de Inteligencia Turística, Mario Villar, con este software es posible analizar más de 8 millones de datos basados en las búsquedas de Google de los 10 principales mercados europeos. Así que Elche tiene en esta herramienta un gran potencial para fomentar el turismo de negocio. Una herramienta que te analiza eh, más de 8,5 millones de datos y que es capaz de predecir qué turista puede venir y de qué ciudad y en qué momento te está buscando para viajar. Aquí en Elche tenéis una, una ventaja competitiva que es el, es el aeropuerto. Ese aeropuerto que es que nos da el pasaje o digamos la facilidad de atraer turismo. Y abrimos, abrimos el bloque dedicado a las elecciones eh, municipales, porque ayer el candidato socialista Carlos González se reunió con los responsables de la plataforma de afectados por las hipoteca, hipotec, hipotecas y les aseguró que en Elche no puede haber un desahucio sin alternativas. También ayer, el candidato del Partido Popular, Pablo Ruth, presentó su proyecto para revitalizar el centro histórico, que tiene como una de sus principales medidas recuperar el viejo mercado central. Pues hemos mantenido una reunión muy fructífera, muy provechosa, con la Asociación de Comerciantes del Centro del Municipio, en la que le hemos propuesto un plan centro integral... ...para fomentar el centro y sobre todo para hacer... ...que la gente venga al centro, que es algo muy importante... ...el centro histórico de un municipio es el mascarón de prueba... ...es la imagen de una ciudad... ...y creemos que este centro histórico que es tan bello... ...pero que tiene tanto por hacer, tiene un potencial enorme... ...que está por explotar y creemos que este plan centro... ...puede ser esencial para ponerlo en valor. Y ayer el candidato de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros... ...daba a conocer los lugares que ocuparán... El, quienes le acompañarán en la lista, que va a volver a encabezar. La número dos será Alba Martínez, el tres, Juan Carlos Lozano, y el cuatro, la periodista y actual asesora del Grupo Municipal de Ciudadanos, Irene Ripoll. Unidas por Elche ha incorporado a la independiente Paula Sánchez como número dos de su candidatura. El nuevo fichaje de la lista es trabajadora... De Pimesa y cuenta con un amplio conocimiento del funcionamiento del municipio. Sánchez es hija de desaparecidos del régimen militar de Videla en Argentina y su testimonio ante el juez Garzón fue clave para encarcelar a los culpables de asesinatos y colaboradores de la dictadura argentina. El Alte decide se volverá a presentar a las elecciones municipales. La formación ha registrado ya su candidatura. ...recientemente ha criticado... ...que las obras de mejora de alcantarillado... ...en la avenida principal de esta pedanía... ...están provocando graves problemas... ...de circulación, de tráfico. Y Contigo Elche quiere dinamizar... ...los patios de los colegios... ...con un ambicioso proyecto lúdico educativo... ...esta iniciativa quiere convertir el patio... ...en un lugar que fomente la creatividad... ...y el aprendizaje... ...el candidato Carlos San José... ...dice que la propuesta se basa en modelos... ...ya implantados con éxito... ...en otras comunidades autónomas... ...y en la crónica de sucesos... ...este pasado sábado... ...la fiesta para muchos... ...acabó antes de lo esperado... ...y es que la policía local desalojó... ...una discoteca de la calle... Juan Carlos I, porque superaba el aforo y porque no tenía autorización para celebrar esa fiesta para menores de edad. La avenida se tuvo que cerrar al tráfico para garantizar el desalojo de 200 menores. En el registro, los agentes descubrieron que el local tampoco contaba con las luminarias de emergencias ni con la cartelería informativa necesaria. Y terminamos en el Gran Teatro. Estuvo abarrotado de público. Anoche, 800 aficionados rindieron homenaje al Elche Club de Fútbol por su centenario, poniendo de manifiesto que la afición es el principal activo de Leche a lo largo de sus 100 años de historia... ...el alcalde y el presidente de la Diputación... ...asistieron como invitados... ...así como los expresidentes y el actual Joaquín Buitrago... ...la Federación de Peñas fue la que organizó este acto conmemorativo... ...para dar a los seguidores franjiverdes ...un sincero reconocimiento por su implicación y sacrificio... ...y no acaban aquí los actos... ...porque para el domingo 14 de mayo fecha en la que el Elche recibe al Atlético de Madrid, se ha previsto otro acto de homenaje a la afición en el Paseo de la Estación. Será una jornada de convivencia de música y juegos infantiles y además de una gigantesca paella. Nuestro Elche Club de Fútbol nuestro equipo de Palmera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 De donderdags, de dinsdag, de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 con Rosemary Alonso 23 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya tenemos eh, con nosotros a los eh, tertulianos de este miércoles. Hoy se encuentra eh, Sacramento Alvear. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Juan Antonio Oltram. Buen día, Juan Antonio. Hola, ¿qué? Buen día, Ross. Bueno, pues hoy es un día, o puede ser un día histórico, que pase a la historia, a las crónicas de esta ciudad, por ser el día en el que el misterio. ...ganó el premio Princesa de Asturias de las Artes... ...a las 12 del mediodía... ...el jurado tiene previsto dar a conocer el fallo... ...y ya a las 11 y media, media hora antes... ...veremos a todos, supongo que estarán todos los políticos... ...o mejor dicho, candidatos... ...en el aula cultural de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...que abrió hace poco en la Plaza de Baix... ...allí van a seguir muy de cerca el fallo del jurado... Pero hay mucho que decir del Misteri en un día como el de hoy, porque el Misteri opta, eh, junto a él, 43 candidaturas más, de 20 nacionalidades, pero claro, ¿quién de esas? No, no las sé todas, sabemos algunas, Bruce Sprinting, algún maestro vidriero de España, eh, escritores, músicos internacionales, pero ¿quién de ellas, nos preguntamos, tiene el reconocimiento de la UNESCO, de la UNESCO como Un patrimonio universal yo creo que solo el Mystery no lo sé, ¿eh? pero supongo que será el Mystery. el Mystery tiene parte con opciones porque la candidatura se nos ha dicho que fueron 250 hojas fue un trabajo sólido y además se presentó en esa ceremonia que tuvo lugar en el campus en el, en el edificio rectoral de la Universidad Miguel Hernández no sé si estuvisteis alguno de los dos Pero fue un acto multitudinario en el que mucha gente eh, felicitó a los responsables, a los codirectores de la cátedra por esas 250 páginas, que lo dicen todo y que tienen que enganchar a este jurado. Joan Antonio Oltra, ¿esperas que el Misteri pueda obtener este reconocimiento? Hombre, yo los... Después de decirte todo esta introducción, <risa> <risa> yo, yo sí lo espero. Hombre, yo lo espero y lo deseo. ¿no? Yo creo que será un reconocimiento muy importante a una de las joyas culturales que tenemos en la ciudad. ¿no? Es verdad que el misterio yo creo que tiene ahora mismo el máximo reconocimiento. Como tú bien has claro. dicho, es patrimonio de la humanidad. ¿Qué más, claro, eh, ¿qué digamos, más puede tener? se puede pedir ya? ¿no? Pero vamos, este Princesa de Asturias pues, es un título... Una mención a nivel nacional y también muy importante y que estaría bien y además, digamos, sería lo lógico, ¿no?, teniendo lo otro. Pero vamos, que para nosotros, antes de ser Patrimonio de la Humanidad, ya era un patrimonio magnífico, pues después eh, lo sigue siendo, ¿no? Y entre todos tenemos que cuidarlo y sería una buena noticia y un buen estímulo. Sacramento Yo coincido en que lo deseo... ...y otra cosa distinta es lo que vaya a resultar... ...deseo yeah, que efectivamente yeah, que se yeah. lo conceda... ...pero, pero bueno... Hombre, siempre difícil esa. lo tiene, son 44 candidaturas... El ...difícil lo tiene el jurado... Claro, el, porque, ...el misterino... Eh, ¿Han habido otras ocasiones en que se ha presentado? No, ha habido ¿no? sí ha habido dos ocasiones en las que se han presentado... ...pero podemos decir que esta es la primera... ...porque en las otras dos... ...ni siquiera llegó a ...no llegó al jurado en ¿eh? la candidatura... ...primero porque fue un particular... ...y eso los estatutos no lo contemplan... ...y segundo porque fue el obispado... Que quien arrancó, pero dijeron eh, que tú eres parte implicada. Ni Generalitat, ni Obispado, ni Ayuntamiento podían presentar la candidatura. Bueno, este yo, año pues, ha sido la universidad. Yo creo que sí, sería importante para dar este premio, el, el Princesa de Asturias al Ministerio, eh, por varias razones. Primero, por vejez porque es un tema que se ha mantenido durante siglos. Sí. Eh, segundo, porque no está dentro de la economía eh, circulante que hay ahora, en el Bruce Spinty venden más discos, venden menos, venden tal, sino que ha sido una cosa de un pueblo que ha mantenido con sus propios presupuestos, con sus propios medios, uh -huh. una actividad que, bueno, que ha permitido pues, conservar el gregoriano este antiguo eh, hasta el día de hoy, con sus modificaciones o con lo que haya sido, pero ha sido una cosa del pueblo. ¿no? Tiene un, tiene, en este sentido tiene valores añadidos, ...sobre otras cosas mucho más modernas... ...mucho más trabajadas... ...incluso mucho más industriales... ...porque tú puedes ser un vidriero maravilloso... ...artesanal... ...pero a la hora de producir... ...produces eh, industrialmente... ...porque si no es que hoy en día... ...casi te diría que ningún artesano come ya... decir, uh -huh. en este sentido ¿no? Aquí bueno, es gente voluntariosa de la ciudad... ...en muchos casos no profesionales del tema... ...que han mantenido... ...pues esta joya... ...de, de, de la música mundial... ...porque tampoco es un tema que eso hay que destacar... Pues ya digo, con una serie de características distintas, muy distintas, al resto de las candidaturas que se vayan a presentar. En su mayor parte de ellas, mm. modernas, eh, bueno, con actividades económicas importantísimas, con, en fin, con una serie de cosas que nos distinguen, a, además de la declaración de patrimonio de la humanidad, ¿eh? No, los propios codirectores de la cátedra, Oscar López, ayer decía que fue una locura cuando se terminó la candidatura, o cuando se anunció, mejor dicho, eran muchas las personas que decían, pero como las personas de ámbitos, del ámbito cultural de este país, decían, pero como es que el misterio todavía no tiene este reconocimiento, teniendo el de la Unesco. Eh, o sea que tenemos muchas posibilidades. Y ahora vamos a ponernos en el lugar, no nos gusta... Eh, vender la piel del oso antes de cazarlo, pero vamos a, a intentar venderla, porque, pero para hacer una visión electoral. En el caso de que el Misteri sea declarado patri eh, premio Princesa de Asturias, ¿qué pensáis vosotros que va a ocurrir? ¿Eh, ¿Van a estar todos los candidatos ahí, en el aula He cultural vamos, de la que Universidad me, que mejor de Asturias. ¿no? de ¿Qué mejor ocasión claro. que eso para estar presentes? Claro, es que... eso... Además, <risa> digamos, no ha sido preparado la digamos la, la, el conocimiento del premio se da hoy o sea, sí. estamos en casi en pre-campaña electoral pero eso es una coincidencia, es una coincidencia. Y, sí. y sería una locura que un candidato no intentara digamos arrimar al asco a su sardina pero también eso sería normal, una locura ¿no? que se tratara de apropiar no, del éxito por, del por supuesto, es que... el éxito Javier. como antes decíamos era del pueblo del Che que es el que eh, creó y ha mantenido en condiciones muy difíciles eh, esta joya ¿no? del misterio ese es el verdadero dueño de de, ...del misterio... ...diga lo que diga incluso hasta la propia ley... ¿no? O sea, ...ha sido, ha sido el pueblo licitano el que lo ha mantenido... ...y el que lo va a seguir manteniendo... ...o sea que desde aquí les aconsejamos... ...mantenerse en un plano discreto... ...y dar protagonismo al pueblo... ...exactamente... ...veremos qué propio. celebraciones son... ...así que vamos a esperar a las 12 del mediodía... le el va a retransmitir en directo... ...el fallo del jurado... ...del premio Princesa de Asturias... Toda la suerte del mundo. Vamos ahora a hablar del plan, del polémico plan de movilidad eh, sostenible. Ayer la concejal y candidata de Compromís, Esther Díez, volvió a presentarlo en rueda de prensa. Y es que tiene muchos ataques. Ayer también en la tertulia, aquí el PP decía que son 40 millones de euros para suprimir 1.900 plazas de aparcamiento. Patricia Macía, la concejal de Hacienda, ponía el grito en el cielo para decir que no se hablara así, que no son 40 millones para suprimir, sino que son 40 millones para aplicar un plan. Algo que el Partido Popular dice que sí, que es cierto, que son 40 millones las medidas, la inversión que requieren todas las medidas de este plan de movilidad urbana sostenible que se aprueba en el Pleno del Martes y que el Partido Popular recrimina al equipo de gobierno, a PSOE y Compromís, pero sobre todo al PSOE, que se vaya a aprobar sin consenso. Bueno, esa es una de las cosas que a mí siempre me, ha, me han llamado enormemente la atención y es que el, el consenso en este ayuntamiento y en muchos otros en España no existe. O sea, no se sientan a hablar, creo yo, que de nada, porque... No sé, tú que has sido más el premio principal. Oye, sí, nos hemos sentado. En la época tuya, decir, yo creo que había más consenso, se hablaba más, se, se trataba sí. más que ahora. Ahora hay, hay, más que despacio, hay ¿no? bloques radicales que, que bueno, no, no hablan nada, ¿no? Hombre, el, el tema de movilidad es una cuestión que es complicada porque influye en toda la población, en la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Parte de un principio de que vamos a dar eh, más aire limpio a la ciudad, eh, con más espacios verdes, que ya veremos a ver dónde se colocan. ...con situaciones como la calle Olegario de Don ...que ha tenido un, una respuesta negativa... ...que seguramente será muy importante ahora para los vecinos... ...pero ha tenido una respuesta negativa... ...los carriles bici... es ...a ver, vale, de acuerdo, vamos a tener un aire más limpio... ...y el resto, los coches, do, ¿para dónde van? ¿En ¿Dónde, dónde contaminan? Vale, no pasan por esta calle... ...pero ¿por dónde van? Porque los coches siguen estando... ...es decir, nadie ha dado de baja aquí... ...en el, en el, en el listado municipal de automóviles... ...nadie ha dado de baja su vehículo... ...todo el mundo circula... ...entonces, yo creo... que. Hay que pensarlo de otra forma y no verlo desde un planteamiento. Bueno, es que Europa nos dice que tenemos que tener no sé cuántos coches o no sé cuánto CO2 o no sé cuánta historia. Hay que verlo más de una situación de la realidad de lo que está ocurriendo. Y sobre todo que a la hora de ponerlo en marcha y una vez puesto en marcha no venga la policía municipal y nos diga no, no, con nosotros no han consultado nada para poner el carril bici. Aquí no sabemos, nosotros no sabemos nada. Esto lo ha hecho el Ayuntamiento porque ha querido, pero vamos a ver. Si no se lo preguntas a la policía municipal ¿Quién te va a dar las razones para hacer eso? Es complicado. Bueno, aquí la cuestión es que todo el mundo, todos los grupos de la oposición están de acuerdo en la filosofía de este plan de reducir a la mitad. Claro, los... ¿cómo podemos cómo no estar de acuerdo con eso? No, no, están es todos de acuerdo. Es como dice, vamos a trabajar para que la gente viva mejor en el ya, A ver, ¿quién no está de acuerdo? El, claro, ¿Cómo? la es cuestión... ¿Una la generalización cuestión, así? La cuestión es que ayer hubo un avance del debate que veremos el martes en el Pleno, en el último de la Corporación Municipal. La cuestión es que, según el PP... ...y la oposición no se ha contado con todos... ...los carriles en bici se han puesto antes de poner otras alternativas... ...se han ido suprimiendo aparcamientos y es ahora en la recta final de las elecciones... ...cuando el equipo de gobierno está construyendo aparcamientos donde le dejan... ...si te descuidas a lo mejor hasta en el solar de tu casa si es que tiene solar... ...en fin, que, que, vemos, que vemos cómo se está implementando este plan de movilidad con muchas críticas... Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención es que eh, se vaya a aprobar el día 2, ¿no? El día 2 faltan 20 días para las elecciones municipales. Es un tema... Un mercado nuevo. Es un tema polémico. <risa> <y, risa> es un mercado nuevo. Y entonces, sí que, digamos, este, este tipo de problemas me parece extraño que cuando faltan tan pocos días para unas elecciones se sometan a votación, ¿no? Eh, o, hay, o habría mucho acuerdo en el tema, cosa que en este caso no parece, o, o haberlo aprobado antes o dejarlo para luego... ...tengamos en cuenta que esto se basa en una ley de Valenciana del 2011... ...que dio cuatro años de plazo para hacer estos planes... ...o sea que, vamos, estamos un poquito desfasados, o sea, en ese sentido... ...como tú bien dices, Ross, pues algunas de las cuestiones... ...se han ido implantando sin estar aprobado el plan... ...que, que, vamos, que no me parece mal, ¿no? ...o sea, hay que ir haciendo cosas, ¿no? ...y el tema del consenso... Supongo que se habrá intentado, ¿no? Sí, Yo no bueno, ahí dentro, el equipo ¿no? de gobierno dice eh, que sí, eh, que se ha hablado con colectivos, con claro, vecinos. Claro, llega, llega un momento que si no hay acuerdo, y eso pues, entra en el juego de la política, pues el equipo de gobierno de turno tiene que tirar para adelante. Pero sí que me sorprende eso, el que se llegue, digamos, sobre la bocina a aprobar un tema como este. Y es un tema polémico porque hay que recordar, en Elche y en cualquier otra ciudad, los temas que afectan al coche siempre son polémicos y, polémico, y lo dice ¿sabes? uno con experiencia en ese, <risa> en ese sentido, ¿no? O sea, quitarle un metro al coche, pues es, es una odisea, ¿no? Y hay siempre un rechazo inicial. Luego ya, pues eh, hay, una vez se hacen la cosa y se hacen bien, o sea, la gente suele aceptar eso, ¿no? Bueno, el ejemplo sí. de la corredera uh -huh. creo que es un ejemplo emblemático, pero eso está pasando en muchas ciudades españolas, ¿no? O sea, Además, es que la normativa europea obliga a las ciudades y las leyes españolas a ir implantando desde las zonas de bajas emisiones, en las cuales, por cierto, Elche también está fuera de plazo, ¿eh? pues a ir implantando espacios, más espacios para el peatón, para una circulación en bicicleta, o sea, ir reduciendo el espacio a, al coche con tal de, de mejorar la calidad de vida en las ciudades. Y eso es algo que todo el mundo tiene la obligación de trabajar. Eso es lo que os quería preguntar. ¿Qué va a pasar con las zonas de bajas emisiones? Porque, por ley, eh, las ciudades como Elche están obligadas a prohibir ya la circulación de vehículos contaminantes antiguos de más de, no sé, X sí, sí, años. Sí, sí. Esto supondría, imaginaros, para el bolsillo 10. Eh, la concejal de movilidad, se le ha preguntado por activa y por pasiva qué va a ocurrir este año, porque sería, y dice que este no se van a implementar. Pero, claro, no, no sabemos si será... Antes del 28 de M, del 28 de mayo o después del 28 de mayo, ¿qué va a pasar? Antes es imposible. No, antes desde Yo luego que no. Imagínate, pero... no porque vamos. No, no, perderían las elecciones. Claro, sí. eh, pero ¿qué va a pasar después de las elecciones con esto de las zonas de bajas emisiones? Tienen ¿Qué pensáis que... vosotros? Es que es obligatorio el implantarlas, estamos fuera de la Sí, plazo. pero mira, hay, hay, una, hay una situación que se produce también, eh, o sea, a nivel europeo, es decir, con todas esas cuestiones, es decir, llega Europa y dice, vamos a quitar eh, para el, el 2030, vamos a quitar eh, los. Eh, coches de combustible y tal, no sé qué, todos eléctricos y no sé qué. Y Alemania alza el dedo y dice, a ver, eh, que me fastidiáis la mayor parte de mi industria pesada, ¿Qué vais, ¿de verdad vais a hacerlo? Eh, sí, porque no, pues entonces yo me niego, no voto esto, por lo tanto tal. Uh -huh. eh, y luego eh, Alemania recapitula y dice, bueno, vale, de acuerdo, pues ya podemos transformar nuestra industria, hacer tal, tal, y entonces dice, vale, eh, vamos a quitar un contaminante que es el, el producido por los combustibles eh, eh, fósiles. fósiles y vamos a poner eh, baterías eh, ¿cómo reciclamos luego las baterías? ¿dónde las llevamos? ¿qué hacemos con ellas? ¿cuánto dura la batería? ¿dónde puedo llegar con una batería mm -hmm. cargada y tal? Mm -hmm. no sé qué? Eh, vamos a pensárnoslo, vamos a pensárnoslo, porque sí, sí la ley está muy bonita que tú vas a hacer la vida más agradable para todo tu pueblo es fa fabuloso dilo muchas veces porque la gente te votará ahora ¿cómo lo vas a hacer? porque esa es otra eh, eh, yo que tengo un coche de gasoil, que tiene yo, ya una cierta edad, ¿me yo, yo, vas a subvencionar para que me compre yo un coche eléctrico maravilloso de última generación? Situación. ¿Nos van a subvencionar <ríe> para comprar un coche eléctrico híbrido que cuestan un ojo de la cara? Vale, ¿y me vas a subvencionar <risa> a mí y no a otra persona, por ejemplo, cualquier otra persona? ¿O vamos a venir todos a pedir una subvención para tener un coche nuevo y el Estado lo va a tener que pagar? Pero vamos a ver, seamos sensatos, esto pues a no mejor funciona. Sí. sí, repartieron millones de euros para comprar patinetes y bicicletas. ¿Por qué no aquí, van a repartir millones aquí, de euros para comprar aquí, coches? Sí, aquí sí, aquí fue fabuloso, hasta Nevera, hasta Nevera, frigorífico, bueno, lavadora. Eso, eso, me, lo, me eso vino luego. Eso, luego. eso vino luego. No, pero Bien. el problema es que la, la, o sea, los grandes conceptos quedan estupendamente. El problema es cómo se llevan luego todo eso a cabo. Es, es complicado. Y es muy complicado en situaciones de determinados barrios, entre ellos Carrus, el Toscar o sea, allí eh, la población está pelotonada ha habido una construcción eh, salvaje de, de, de épocas, nadie ha previsto parques ni, ni zonas verdes ni, y la circulación está vamos, a, atropellada, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo resuelves todo eso? Es decir, ¿cómo convences a un ciudadano que habitualmente hasta ahora ha vivido, como decíais antes, con el coche aparcado casi en la puerta de su casa, y ahora tiene que irse un cuarto de hora andando para poder aparcar el coche si es que existe el aparcamiento, ¿no? Claro, es complicado eso Entonces, eso, justo antes de que se acabe la legislatura, es decir, voy a hacer el plan, mmm, me parece que mira lo que nos ha costado el mercado central y ocurrió prácticamente lo mismo. O sea que no, oh. sé, si, no sé si esto tendrá solución fácil. Hombre, es verdad que hay, que hay que trabajar en la línea de reducir la necesidad de utilizar el coche. O sea, en Elche ahora parece que algo menos, pero en Elche... Siempre se ha dicho que para ir a comprar el tabaco había gente que cogía el coche, sí. ¿no? O sea, pero otra, eh, eso es un, eh, volvemos, es un exceso. Volvemos a la de claro. siempre. La cuestión de los políticos. Eh, vamos, estamos unidos, <coughs> estamos unidos con Alicante, con el parque empresarial y con tal, eh, con una, un tránsito enorme entre unas ciudades y otras, entre un, en un polígono y otro. Eh, vamos a poner el tranvía. Ah, no, no, no. Yo el tranvía no. no yo, Ahora, y el otro dice, yo el tranvía sí, pues yo tranvía pero, no. Pero yo, yo soy bueno, partidario del tranvía, lo bueno, he ofendido públicamente. Habrá que sentarse a planificar y, y, esas cosas antes de empezar con grandes proyectos. Creo que es un claro. error que, ti, que lo he denunciado y el, el plan de movilidad no contempla no sé por qué, o sea, seguramente hasta que Chimo Puy no diga esto es bueno, entonces aquí todo el mundo lo ya, lo, es dicho, bueno. eh, sí, ya claro, lo ha dicho, Chimo Puy ya lo ha dicho que también es bueno. Pare, parece que eh, haya que hay recibir instrucciones, ¿no? Es como lo da la dama, o sea, eh, ahora ya lo, se pide que sea permanente, estupendo pero es que hasta que él no lo ha, no lo ha dicho, aquí se ha en contra, o sea, dices Es que estamos aquí siempre supeditados un poco a lo que diga alguien de fuera, ¿no? Yo creo que o sea, sí. Es... Lamentablemente, sí. Eh, eh, eh, estábamos, Bueno, has introducido el tema de la dama. No vamos a hablar todavía de la dama porque nos queda hablar del palmeral. Porque ayer también otro de los temas que abordamos en la tertulia fue ¿por qué la Junta de Gobierno del pasado viernes encarga un informe para saber... ¿Qué nos cuesta el mantenimiento del palmeral? Lo encarga ahora, después de año y medio, después de constituir eh, los dos eh, consejos de, los dos órganos de gestión del palmeral y cumplir así con la ley. Y después de que el presupuesto de la Generalitat el pasado año incluyese tan solo la ridícula cantidad de 200.000 euros. Patricia Macía en, ayer decía que ella, a título personal y con los datos que le dieron sus técnicos de Hacienda... Llamó a la consellería X de la Generalitat para decirle que el mantenimiento del palmeral cuesta dos millones de euros. Pero parece ser que si el pasado viernes eh, aprobaron encargar un estudio es porque ese cálculo que hizo Patricia Maciá como concejal de Hacienda había que formalizarlo. ¿Esto qué demuestra? Que no tenemos cuidado con estas cosas y que no lo estamos haciendo bien. Eh, Joan Antonio, otra. Es poco... ¿esto que demuestra? demuestra? ¿De quién es el culpa de que la Generalitat no haya puesto el millón de euros? Sí. que le corresponde por ley para mantener el palmeral ilícita? ¿no? Aquí hay muchos culpables y hay una víctima, que es el palmeral. Sí, claro. Palmeral es el que sufre las consecuencias de esta situación tan extraña. ¿no? Porque se lucha para conseguir que la Generalitat por fin eh, se comprometa con un 50% del gasto Y esto se hace pues, a mediados del 2021. ¿eh? Se aprueba en octubre la ley. Y resulta que, como bien dice Ross, pues eh, la semana pasada se aprueba saber qué te cuesta el palmeral. O sea, algo que está en elche de toda la vida, pues resulta que el ayuntamiento todavía no sabe qué invierte en el palmeral. Una cosa curiosa, ¿no? Bueno, bueno si sale la ley, vale, hagámoslo ahora, ¿no? Tampoco ahora. O sea, en, en abril del 2023, después de comprobarse que la Chanitat por boca de su consellera, se ha tomado un poco aguasa el tema de la financiación. Y después de que, bueno, se haya publicado varias opiniones de, de gente quejándose de esa situación, que incumple la ley, ¿no? O sea, a mí eso es que me parece un disparate lo que se está haciendo. Y, bueno, lo que le ha costado también al equipo de gobierno actual replicar a esa consellera en cuanto que vino el otro día delante de ellos y, bueno, ahí se quedaron como María Lamúa, ¿no? O sea... ...sorprendidos... Sí, ...pero callados... Nada, ¿no? nada, sí. ...entonces claro... ...bueno ahora cuando faltan 20 días... ...se encarga el estudio... ...que saldrá cuando hayan pasado las elecciones... ...bueno pues eh, no lo sé... ...y va todo muy lento ¿no?... ...porque es que ya no es la financiación... ...que es grave... ...es que constituir el patronato... ...que se tenía que haber hecho los tres meses... ...se ha hecho año y medio después... ...la Junta Gestora está sin constituir... ...o sea... ...no hay gerente del Palmeral... ...o sea, no hay planes especiales de... ...es que es que, se, es que se ha probado esto... ...como si lo hubieran echado la papelera. Yo quiero destacar que el palmeral de Elche... ...es patrimonio de la humanidad también... ¿Sí? ...que lleva más siglos estando aquí... ...que el propio Misteri... Uh -huh. ...y que como bien estamos viendo... Todavía no sabemos cuánto cuesta arreglar la acequia mayor ni regar los huertos, pero ¿cómo es posible? Porque os recuerdo también que aquí hemos tenido casos de murcianos, bueno, no porque sean murcianos, es decir, de una empresa murciana contratada para podar las palmeras que vino con una motosierra y que la segunda palmera o tercera palmera, cuando los cascabotes caían encima de los coches, que, está, que está la otra, pues claro, hubo que salir de prisa y corriendo a, a amortiguar el daño, ¿no? Porque es que, ¿cómo es posible? Es sí. que... Hay cosas Ahora, que son, son... Eh, muy raras, porque ya me dirás. Y, a ver, yo tampoco creo que sea absolutamente desidia municipal. Lo que sí que creo es que eh, el ayuntamiento, eh, el equipo de gobierno está manteniendo una relación con la Generalitat un poco anómala. No, no, sí, no exige, sí. no pide, no dice, oye, cumplamos las cosas que tenemos habladas, lo que te... ¿Cuántas veces ha venido Chimo Puya a arreglar lo de Correos, el edificio de Correos, lo del Palmeral, lo del de dinero de los terrenos de la universidad? Uh -huh. lo otro. Estamos siempre en un hay, siempre. Y cuando están aquí, no decimos nada. No les hacemos por encerrona, no al, sé. Estamos al final de la cola siempre, no sé. Bien, pues vamos ya con la dama del Che, eh, ya que lo has introducido, Oltra, eh, el presidente del Consejo. Chimopuch, en la entrevista que se le hizo aquí en Telenit entrevista, aseguró que eh, para reclamar de forma permanente la dama del Che se necesita crear esa sección ibera, no concreto dónde, pero se supone que en el MAE, porque es donde se ha gastado el dinero para ac acondicionar la torre del homenaje. Bien, estas declaraciones de Chimopuch, ¿cómo las valoráis? Eh, Sacramento. A ver, hace tiempo ya en el, en el eh, Colegio de Abogados hubo una reunión, una, unas explicaciones, una conferencia, hablando de este tema de lo que se podía hacer con los distintos eh, núcleos eh, museísticos de la ciudad. La Alcudia se habló. Eh, sería conveniente que nos encargáramos del periodo romano, eh, el MAES podríamos dedicarlo al periodo íbero. Y el, el, el Museo de Historia de Elche, pues podía ir a las Clarisas, ¿no? Es decir, un poco partiendo los puntos temáticos que tenemos, por cierto, olvidando civilizaciones enteras como la Árabe y cosas Reta, pero bueno, es decir, eh, pues arreglarlo así. También cada vez que hablamos con, se habla con el Ministerio para que la dama venga hay que formalizar aquí un proceso dispositivo único, exclusivo para hablar de lo íbero y tal, no sé qué. Ahora estamos eh, gastando para reformar el Mayo una vez más, eh, con lo cual nunca terminamos de hacer las cosas. Sinceramente, eh, teniendo en cuenta lo que ha hecho Jaén con el arte íbero, la Universidad de Jaén y la Diputación de Jaén, creando una delegación del Museo Arqueológico Nacional en Jaén sobre el arte íbero, que aquí nos hayamos comido este marrón, me parece absolutamente malísimo. Que el presidente de la Generalitat ahora venga a exigirle a la ciudad crear un museo concreto de arte íbero, cuando lo tenemos todos desplazado, y cuando la Universidad de Alicante, la auténtica propietaria de la Alcudia, decide... ...excavar para encontrar restos romanos... ...y no está haciendo nada en excavaciones... ...aparte de 60 metros de muralla íbera... ...para ver el territorio íbero... Bueno, también no, es cierto. No, no es cierto que no esté haciendo nada porque hemos entrevistado a los eh, arqueólogos y hay un proyecto sí, sí. De, la, de la excavación de la muralla sí, íbera sí, que está la en muralla, marcha. Claro, claro, la y muralla, que se están encontrando sí, sí, elementos sí, sí. Y sí, y sí. que están aportando ciertos aspectos yo, de, de yo, los guerreros íberos, de cómo yo, yo se tam, defendían. Yo también estuve, estuvimos en un, allí en el Alcudia hablando con los Urod, el padre claro. y el hijo, viendo, y con... Y con eh, Pero Urod no está a cargo de proyecto. No recuerdo ahora el nombre. Viendo ese... Viendo ese tema, y claro, es que hay que dedicar dinero y gente para uh -huh. hacer las excavaciones. El ayuntamiento está pagando gente para hacer las excavaciones ahí, pero claro, muy poca gente durante un tiempo. Por otra parte, tenemos un problema añadido en este sentido. Y es que, si lo primero que encontramos es romano y debajo está lo íbero, nos cargamos lo romano para buscar lo íbero. <risa> es que ahí también hay otro matiz un poco complicado, ¿no? Bueno, eh... Pero bueno, el, el asunto... <risa> Eh, eh, no está en manos si... de profesionales no exacto, creo que se carguen nada del romano y o, o, o bizantino no, no suel, creo es lo que suele pasar en las excavaciones ¿no? claro. vas, <risa> vas, mucho, vas descubriendo estratos uno claro, sobre otro es que y, y, toda y se la van vida catalogando se hecho, y se, sí, efectivamente o sea, y bueno pues habrá que hacerlo así no creo a, que aquí a mí lo que me llama la atención del tema es bueno de entrada pues que estamos a, a, a, a semanas de las elecciones entonces hay que, hay que digamos ...entenderlo en esta situación, ¿no?... ...seguramente si no fuera así, pues Chimopuch ...no habría hecho esas declaraciones... se los habría hecho de otra manera, claro. ¿no?... ...o sea, el tema de la dama, la reivindicación... ...de que vuelva y tal, es una reivindicación histórica... Eh, ...yo la comparto... ...siempre y cuando... Mm, ...venga para quedarse, porque claro... ...la reivindicación que hasta ahora se ha hecho es que venga... ...para estar aquí unos meses... ...para que la vea la gente y luego vuelva a Madrid... ...eso significará que tendrá que volver otra vez, ¿no?... ...porque si no... ...la gente del futuro, de dentro de 15 o 20 años... ...no va a ver a la dama nunca... ...o sea, no tiene su sentido. ...tampoco tiene, menos todavía... ...que cada 15 años venga la dama... ...porque al final ya habrá que hacerle un abono en el AVE... ¿no? ...o sea, eso es un disparate... ...o sea, si tiene que venir, que sea para quedarse... ...se le hace el espacio mejor del MAE... ...y, y se, se exhibe con seguridad... Con, ...y con toda clase de detalles... ...para que la, mm -hmm. la población la pueda ver pero este trasiego de ir y venir, al final pues el, MAE, o sea, el Museo Arqueológico Nacional lo ha negado y me temo que esa negativa va, va a seguir existiendo. Pero también me llama mucho la atención que se plantee pues, hacer esa, esa sede permanente del museo, cuando aquí en la ciudad pues, tenemos una parte del MAE con el tema de la dama que se ha ido desmantelando y lo que es peor, se ha ido eh, escondiendo la herencia eh, musulmana de Elche, ¿no? Que a mí eso me parece lamentable, porque Elche, de entrada, pues, no tiene mucho de ibero porque en todo caso sería la alcudia. Mm. O sea, Elche la fundan los musulmanes. Y parece que hay, ha habido tradicionalmente cierta aversión a reconocer que a Elche la fundaron los musulmanes. Parece que a alguna gente eso le da cierto corte, ¿no? Bueno, pues son las personas que fundaron esta ciudad, guste o no guste. Y yo creo que hay que estar or orgullosos de esa decisión que se tomó en su día. Y no se puede sepultar. ...el legado de esta gente... ...de la manera que se está haciendo ¿no?... ...o sea... ...incluso cuando en, lo, en el mercado central... ...se encontraron restos de necrópolis... Da, ...aquello bueno... ...se sacó de mala manera... ...y a saber dónde está todo aquello ¿no?... ...o sea como si fuera... ...un estorbo que ha aparecido ahí ...se ¿no? supone que están los almacenes se supone, ¿no? Más, se, supone, se, supone. ...se supone... ...pero vamos no sé... ...o sea que ese, ese, esas cuestiones... Pues, Cuando tenemos el Museo de Arte Contemporáneo cerrado hace no sé cuántos años, con un tres. problema de humedades. Sí, sí, más de tres. Dices, bueno, pero tenemos al presidente de la Diputación diciendo que las clarisas pueden convertirse en que, Museo de Arte Contemporáneo es que, pero, de la Comunidad Valenciana. Porque Carlos Mazón ha decidido competir, no solamente por la presidencia de la sanidad, sino a, a ver quién promete más en elche con Chimo Puy. Tiene difícil ganarle, pero intentarlo lo está intentando. Yo creo que ya lo está alcanzando, ¿eh? con tanta promesa. Eh, no hay tiempo para más. Hemos abordado en esta tertulia, hemos querido abordar eh, tres señas de identidad importantísimas. La dama, el palmeral y el misterio. Así que volvemos al misterio porque estamos todos ya ansiosos. No nos quedan uñas ya. Estamos nerviosos de ver a las 12 si el jurado del premio Princesa de Asturias entrega al misterio. Pues eh, ese galardón tan prestigioso de las artes, de los pocos que le queda al Misteri ganar. Así que mucha suerte, seguiremos muy de cerca. Tenemos un informativo a las 12 menos 5 en eh, Teleelch, Radio Marca, en directo para ver eh, cómo eh, pues se desarrolla ese fallo del premio que des, del, del jurado de estos premios que desde ayer están reunidos evaluando todas las candidaturas. Solo con en la categoría del misterí hay 44 candidaturas, un trabajo vamos, impresionante. Bien, pues eh, Sagramento Alvear, muchas gracias. Yo la oltra Muchas gracias. ¿Os quedaréis por la ciudad para festejar? Sí, sí. sí. Nos quedaremos por la ciudad, lógicamente. A ver el repique de Campana de Santa María, los cohetes del ayuntamiento, en fin, buena, todas estas cosas. Buena señal. Buena señal. Yo creo, de todas formas, que independientemente de lo que pase con la princesa de Asturias, el misterio se va a seguir representando. Hombre, claro. igual bueno, que sin este galardón. Eh, exactamente. Igual que nos quedamos sin la Agencia Europea del Espacio, pero, si puede, pero, pero Miura va a subir arriba y va a eso, llegar eso es. a la estratorfera para dejar <risa> los ateles de madera que suba y no explote. Que los de Elon Max explotan Curiosamente, las cosas de Elche siempre las hacemos los de Elche Aunque dependamos de otros Pues sí, esto No bueno, es... las hacéis los de Elche No, las hacemos, <risa> oye, ya, oye Llevo tanto tiempo ya que Elche ya, el, ya el, no es, lo he hecho Tú eres de Elche claro que, sí, que el es. premio se le concede al pueblo de Elche exactamente, ¿eh? exactamente, A cada uno sí, de sí, nosotros Gracias